Corres los ritmos más potentes Si tienes un alma rockera O simplemente eres un maldito sudaca Entonces este es tu espacio Lo mejor del rock local, chileno y en español Revisaremos su esencia, la historia y mucho más Casablanca FM presenta Sudamérica Rock Sonidos sudacas Con la conducción de Ignacio Albornoz sean todos bienvenidos a esto que es Sudamérica Rock, después de un breve alto, eh, un descanso de un par de fin de semanas con Semana Santa incluida, un programa recuento entremedio que lo puedes encontrar en nuestro blog, entrando a través de nuestro Facebook, Sudamérica Rock Casablanca, hoy día entrando de lleno a la década de los 80, saludando a Juan en los controles y a Emilio, ¿cómo estamos, estimado amigo Emilio? Bien, pues con las pilas puestas, después de este receso, Semana Santa y después una semana más, así que... Felices de estar de nuevo al aire. Impecable, así que saludando nuevamente a Juan que nos programó una cápsula bastante entretenida. Oh, sí, lo escuchamos. En el programa Recuento y probablemente vengan otras más. Así que le hay agradecemos. Material, por hay eso. material, hay material pues. Sí, no, de hecho tenemos mucho material, así que vamos, arrancamos con algo bien chileno. Esto es Alameda's por acá por Sudamérica Rock por Radio Casablanca 100.7 FM. a pena Entrando de lleno en la década de los 80, esto es Sudamérica Rock. Mi nombre es Nacho Albornoz y comentarte que hoy día dentro de algunas de nuestras secciones tenemos por supuesto Letras Duras, están los solistas siempre presentes, ellas al frente, los comentarios de discos de Emilio y la historia del rock chileno, por supuesto que es la médula de nuestro programa. Pero hoy día en lo que es Letras Duras tenemos una biografía no autorizada, ¿ah? esas bastante sabrosas, a propósito de una banda emblemática de los 80 en nuestro país. Los prisioneros y su biografía Corazones rojos, no autorizada cierto Obviamente por ellos, del autor Freddy Stock ¿Qué podemos comentar de ellos, Emilio? Básicamente, hay mucho material, ¿o no? Bueno, siempre los prisioneros Desde la década de los 80 que partieron Después de su receso Por los problemas que tuvieron con Narea Bueno, el libro recorre la historia del trío San Miguelino Por supuesto, famoso por ser oriundo De esa comuna del Gran Santiago eh, Antes de su vuelta, como tú señalabas Precisamente, del año 2001 Básicamente, el libro, en el fondo, de alguna manera, desautoriza varias cosas de las que declaraciones que hizo Tapia en su momento, o Narea más bien, eh, y Jorge González. ¿eh? Y de alguna manera, Corazones Rojos, desgraciadamente, toca un punto súper sensible en, en la vida de, de la banda de, de los prisioneros. Y ese punto sensible tiene que ver eh, la relación famosa aquella entre Jorge González y la señora de Claudio Narea. Bueno, hay muchas especulaciones, también hay gente que dice que Jorge González tal vez estaba, tenía algo con Claudio Narea también ahí. Exactamente, sí. Un, un triángulo de... amoroso bastante especial. Mm, sí, era muy extraño la, la <risa> es cosa. Así. Bastante mm. extraño. Bueno, pero dejémoslo en que había una relación extraña entre Jorge González y la señora de Narea y eso de alguna manera provocó la ruptura del grupo. Bueno, a todo esto se supone que el disco Corazones Rojos en particular está dedicado por la autoría de Jorge González, hacia la señora de Narea, claro. más encima. Entonces eso vino a condimentar mucho más la ruptura de la banda. Bueno, este libro en el fondo, y a partir de su nombre, ¿cierto? Freddy Stock, en, en este ánimo de, de querer obviamente lograr un, un batatazo digamos, periodístico, eh, lo titula así, Corazones Rojos, la biografía no autorizada de los prisioneros, ¿cierto? Eh, y, le, y logra condimentar este libro que... Y por eso planteamos que la verdad es que dudábamos de, de su calidad... Porque es un libro armado a partir de puras fuentes indirectas Entonces la verdad es que en el fondo es un libro de rumores Claro Y de ahí que en ese sentido cobra más valor Por ejemplo, otras que hemos comentado acá en el programa No sé, pues, eh, Maldito Sudaca precisamente Que fue una entrevista que se le hizo a Jorge González Y de ahí salió un libro O incluso la biografía que, que sacara Nare hace poco Su vida como prisionero Ah, okay. sí Así que en ese sentido eh, Obviamente aquellos dos eh, libros cobran mucho más valor Pero obviamente no podíamos dejar de comentarte Corazones Rojos, una biografía no autorizada De la mítica banda de los prisioneros eh, Banda de los 80 por supuesto Década en la cual estamos instalados En esto que es Sudamérica Rock Por Radio Casablanca 100.7 FM Entonces volvemos a esto que es Sudamérica Rock A una sección que por supuesto le damos La importancia que se merece El comentario de discos, de sobre todo de música independiente A cargo de Emilio Estimado con quien nos va a sorprender en esta ocasión Hoy tenemos a un solista Que ya Editó en el 2006 Un disco y esta vez nos sorprende Con su segunda placa llamada Por su atención, gracias Esta persona es Fernando milagros Mira, su nombre verdadero es Fernando Briones Y él es diseñador teatral participó, no sé si ustedes se acuerdan, en la obra prat que hace un par de años se estrenó en Santiago, mucha polémica, Pratt un poco alcohólico, medio homosexual. Exactamente, polémica obra. Polémica obra, sí. Él fue el diseñador teatral de esta y ha participado en muchas otras eh, obras de la Universidad de Chile. Bueno, vamos a partir recapitulando, Fernando Briones o Fernando Milagros, él parte en una banda llamada Mira Milagros, con esta banda alcanza a editar unos par de P's, pero nada muy importante. En el 2006 él comienza a trabajar en su primer disco solista Que se llama Vacaciones en el patio de mi casa Este es un disco súper sencillo Con una guitarra, con acordes eh, Súper simples Con la voz característica de Fernando Y con sin mayores adornos Súper sencillo en estricto rigor Ahora nos presenta, que salió hace un par de semanitas nomás Por su atención, gracias, que es su segundo disco Sigue en la misma línea de la guitarra Pero sí ahora tiene como más alcances eh, pop y un poco de electrónica Tiene algunos tintes eléctricos aquí ¿Alguna presentación en vivo de Fernando milagros pronto en algún lugar? Fernando Milagro está ya presentando este disco Lo presentó en Santiago Hace un par de semana y está comenzando a rotar Seguramente lo vamos a tener por la quinta región En, en un par de semanitas Así también. que, okay. claro Así que, nada, este es un... Eh, yo lo conocí hace poco, en, en realidad yo no tenía idea de quién era Fernando Milagros, lo conocí un par, hace un par de semanas cuando escuché este disco y nada, totalmente recomendado para toda la gente que quiera escuchar buena música, así que nada, aquí dejamos con un tema de Fernando Milagros. pues Ok, en esto que es Sudamérica Rock, el comentario de discos junto a Emilio, Fernando Milagros para ustedes, por acá por Radio Casablanca 100.7 FM. Wow. Ellas al frente, una sección en la cual privilegiamos, cierto, a las chicas liderando bandas, cierto, o bandas por supuesto compuesta por féminas. Hoy día presentándote a una banda solamente de mujeres y que estuvo presentándose en el último Rocódromo acá en Valparaíso. Así es, estamos ahora en Ellas al frente con las chicas de Lilith. Mira, para comenzar a recapitular un poquito, ellas partieron en el 99 cuando eran cuatro colegialas y decidieron formar una banda pan rock, pan rock. Bien raro eso, en, en un par de chicas. Bueno, ellas en el 2000 entonces comienzan a tocar en el circuito independiente de Santiago. Les va bastante bien, aunque reciben siempre la mala onda de la, de la gente por ser chicas, entonces en un estilo de música que por lo general tocan hombres. Oye, y sácame una duda, yo recuerdo en algún minuto un grupo Venus, ¿puede ser? Compuesto claro, mujeres, también. Y de hecho aquí en la región hay un grupo Mosquita Muerta, que también son puras chicas. Y como que la tónica siempre es la misma. O sea, el rechazo al principio es como bastante fuerte. ¿Qué, qué, ¿Qué es con eso? Claro, yo creo que, no sé, es como no asumir que el rock también es para mujeres. ¿Por qué no? Las mujeres también saben tocar y algunas mucho mejor que algunos hombres también. Bueno, y acá de en Sudamérica, gente, rock sí. le hemos dado harto espacio a las chicas, sobre todo. Sí. Han pues. tenido una, una buena difusión, sobre todo la las solitas. Pero sigamos con las litis. ¿Qué más qué más puedo conocer de ellas? Así es. Bueno, después de estar eh, en el circuito independiente de Santiago... Ellas entran a Casona del sello CFA El sello que maneja uno de los integrantes de los fiscales Y ahí ellas, ellas comienzan ya a, a tomar más en serio esto de la música Y comienzan a ensayar en el 2004 Ellas parten en la organización del primer FEMFEST ¿Conoces este festival? Me suena, me suena El donde... FEMFEST es un festival que se realiza en Santiago Ya. Hace poquito tuvo su tercera edición, también organizada por las chicas Lilith, en el cual participan solo grupos formados, solo por mujeres. Solo por mujeres, ok. Así que, nada, es una buena iniciativa, pues ya van en el tercer FemFest. Bueno, en el 2005, bajo este sello, el CFA, ellas graban su primer disco y salen a promocionarlo a, a las regiones. Debido a esta promoción, ellas participan en el rocódromo de aquel año. Al año siguiente, eh, ellas participan en la recopilación de temas que tienen las escuelas de rock Sacan un disco anualmente y ellas participan en ese en ese recopilatorio de discos. A las escuelas de rock igual apoyando, ¿eh? igual importante. ¿eh? Claro, las escuelas de rock siempre hay presentes. Siguiendo con las chicas Lilith, ellas participan también en la celebración de los 10 años de este sello, junto a los fiscales ad hoc, gran concierto que se realizó en Santiago. Participaron también en la película Empanada de Pino, una película Ajá. chilena, la cual yo no he visto. yo tampoco. Yo <ríe> tampoco. Así que vamos a tener que verla porque ellas, fíjate que actúan también en esta película y entregaron una canción para la banda sonora. Bueno, como te comentaba antes también, ellas organizaron el tercer Fen Fest también, pero ya de manera más eh, profesional con auspicio de CONACE. Mira algo ah. que que, no, que nos liga por acá. CONACE, Conace. CONACE en el Fen No tengo idea. <risa> <risa> auspiciando, auspiciando. Bueno, y el 2008 ahora ya entraron a, a grabar su segundo disco, que todavía no sale a la luz, pero sí en el Space Chicas Lilith pueden encontrar el adelanto del el primer sencillo. Estas chicas que tienen rock y rock and roll para rato están con las pilas bien puestas pensando en su segundo disco y nada, porque la gente que le gusta el buen rock and roll, el pan rock, eh, pueden entrar al Space Chicas Lilith para que escuchen el primer sencillo. Impecable, vamos a tratar de subir a nuestro blog todos aquellos links del MySpace ¿verdad? porque hay bastante buena música dando vuelta y, y hay que hacerle difusión de todas maneras Sí, hay, hay varias bandas que se han unido al, al Facebook de nosotros también Además, sí, que... sí de hecho la vamos a estar mencionando en un ratito más nuevamente hartas bandas y hartos solistas y vamos a aprovechar de subir a aquellos links para que ustedes también tengan la oportunidad de escuchar y vamos a hacer un recorrido, todo lo que hemos programado lo vamos a subir al blog para que en el fondo ahí estén conectados con... Con toda nuestra música Así es, así que nada, ahí lo tienen las chicas Lilith Nos vamos con algo de ellas, me imagino Vamos con algo de ellas y volvemos acá En esto que es Sudamérica Rock De lleno en la década de los 80 Por Radio Casablanca 100.7 FM De vuelta entonces a Sudamérica Rock, entrando a una sección que disfrutamos bastante, el cine y el rock, ¿cierto? Esa mezcla nos permite hablar de radiografías Hoy día, por supuesto, cargado a los documentales Y uno muy en particular De un mítico vocalista Y un personaje, la verdad, un ícono Del rock argentino, Emilio Así es, Luca Provan Luca Provan, el líder de Sumo Y la verdad fue toda una revelación Para muchos músicos, en Argentina sobre todo Pero hoy día nos vamos a referir básicamente A un documental que recrea eh, La vida de este líder de la banda Argentina Sumo, y que por supuesto se pasea Obviamente también imposible salvar De la historia de, de la banda suma Y lo que significó para el rock argentino Así es, como decía Luca El under como un movimiento no existe Así es, Luca Prodan Y sus grandes frases un tipo que tenía 7 novias ¿eh? Al mismo tiempo, era un salvaje La verdad es que <risa> sí, No sé cómo lo hacía, adicto a la heroína Y la verdad es que yo creo que el eslogan Sexo, droga y rock and roll le quedó chico a Luca Porque sí. la verdad es que eh, Fue un tipo realmente que sobrepasó Yo diría todos los límites humanos Se lo vivió a concho Podríamos decir que un rockero que realmente se lo vivió a Concho y dejó un legado muy importante. En una Argentina súper convulsionada en la época del régimen militar cuando no se podía cantar en inglés, cuando se prohibieron las canciones en inglés. Por sobre las Malvinas. Todo, un... A propósito del conflicto Malvinas. Y Luca que venía de Inglaterra. Exacto. Más encima se dio el lujo de poder cantar en inglés en un momento en que la verdad es que era muy complicado. Fíjate que este documental, que precisamente se llama así, tal cual, Luca, es la historia de un joven italiano educado en los mejores colegios de Gran Bretaña. Él no venía, digamos, de una condición... ¿Estudió con un príncipe? Un... Estudió exactamente con uno de los príncipes en estos colegios que siempre muestran en las películas, mm. grandes casonas, en áreas verdes. Bueno, uno de los mejores colegios de Europa, ahí estudió Luca Prudan. Poseído por el frenesí del punk rock londinense, de finales de los 70, toda la onda de los Clash y los Sex Pistols, claro. ¿cierto? y atrapado desgraciadamente por la adicción a la heroína. Eh, y es también un poco como decíamos antes la historia de un salto al vacío básicamente Lucas se pegó un salto a una piscina sin agua y se disfrutó a concho ese salto hasta el final <risa> y que lo llevó a huir al fin del mundo fíjate que su adicción a la heroína fue tan fuerte que la verdad es que en algún minuto quiso escapar y recayó en Argentina por esas cosas de la vida haciendo pas pasando por Italia y por otros países de Europa llega a Argentina en la época del régimen militar previo a la guerra de las Malvinas como ya mencionábamos y ahí armó la banda que transformó a las generaciones posteriores en el rock argentino sin ninguna duda eh, bandas que salieron de ahí como divididos que ya lo estuvimos comentando claro. en algunos de nuestros programas cierto fíjate que Luca es un tipo que fue capaz de improvisar que hipnotizaba a su público con sus presentaciones pero que muchos lo criticaron por entre comillas eh, la no entrega de ningún contenido social en sus letras pero sin embargo Luca fue definido como un verdadero poeta en lo que se refiere a, a rock argentino Sí, sin lugar a dudas Así que bueno, este relato eh, que lleva al espectador Partiendo por supuesto en la Italia natal del músico eh, Pasando por supuesto por Escocia El London Punk, digamos, de donde Lucas se eh, vivió todo el tema de la heroína Pasó por China, pasa por África Y aterriza finalmente en la Argentina ¿eh? Lucas fue preparado desde su niñez para pertenecer a una clase dirigente Una muy buena educación que él recibió Compartiendo sus estudios, como tú ya mencionabas Con príncipes, con futuros reyes y estadistas que hoy lo son Sin embargo, eligió transgredir y ser músico de rock en Argentina. Y yo creo que ahí está uno de los grandes legados, cuando alguien es capaz de dejar todo por lo que le gusta. Claro. Qué bueno, perfecto. Pero como tú decías, al principio no podemos no nombrar a la banda que Luca creó, Sumo. Sumo, que se formó en el año 82 editó su primer disco en el año 85, llamado Divididos por la Felicidad, en honor a Joy Division, una de las bandas eh, que Lucas más quería, la, la banda privilegiada por él, y donde encontramos temas como La Rubia Tarada y Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. De Sí, increíbles. el 86 editaron Llegando los Monos, Con este disco alcanzaron un alto nivel en cuanto a ventas, y en cuanto a tocatas y, y festivales. Esto convulsionó un poco a Luca, que era como más bien eh, calladito de bulla, que no le gustaba mucho, que la gente lo conociera tanto. También en esta época, en, entre este disco y el que vienen en el 87, el After Cabrón, que fue el último disco con la voz de Luca Prodan, porque después de una presentación, dos días después, eh, lo encontraron muerto en la casa de una amiga que bueno, todavía no se sabe muy bien si es que fue a través de su flagelo permanente que él tenía con, con las drogas, con, con la ginebra que le encantaba, o fue una mano ajena a la de él, que él lo llevó a la muerte. Quedará en la incógnita, quedará en la incógnita. Pero en el recuerdo quedan aquellas presentaciones de Luca, yo me acuerdo haber visto a Luca un año antes en la Quinta Vergara, presentándose junto a Soda Stereo. Luca Prodan salió con un pantalón de gusto todavía me acuerdo, sin zapatos, sin calcetines y sin polera. La verdad es que ver a un pelado cantando en esas condiciones... <risa> Los temas de Sumo, la gente no entendía qué pasaba porque muchos no tenían ni idea. La gente iba a ver a Soda o cualquier otra agrupación que en ese minuto brillaba GIT, virus, qué sé yo. Pero nadie pensó que Luca Prodan iba a provocar lo que provocó ese día en la Quinta Delgada. Y ya un año siguiente, ¿cierto? Desgraciadamente falleció. Pero a propósito de lo que comentaba Emilio y el legado, vamos a escuchar unos grandes temas, ciertos De Sumo. Infaltables. Supuesto. Infaltables. Por acá, por Sudamérica Rock. Esto fue Radiografía Documentales Hoy Día con Luca Prodan por la 100.7 FM increíble. Ya, mamá, ya tienes mamá. que son hombres encajados en Joruchi. Hoy e non te metas te gustou o novo Bertolucci la rubia tarada bronceada aburrida me dice por que te pelaste e eu por o asco que dá tu sociedade por o pelo de hoi quanto gastas Volviendo entonces a la médula de nuestro programa Historia del rock chileno Hoy de lleno en los 80 Pero fíjate que en los 80 En este boom del rock latino En nuestro país Y bueno y a propósito un poco de lo que venía pasando en Argentina Y de todo lo que comentábamos recién con Emilio eh, De que ya no se podía tocar música en inglés Los argentinos se vieron obligados a crear su propia música Hazlo tú mismo Ese sí. fue el eslogan Y empezaron a aparecer bandas del otro lado de la cordillera En un principio bastante tímidas Virus, G&T, Soda Stereo Y fíjate que en Chile, por supuesto, el tema también se empezó a mover, pero hoy día no vamos a recordar precisamente aquellas bandas, quizás las más pop, por llamarlo de alguna manera. ¿eh? Claro. A las que tuvieron quizás la mejor difusión. Vamos a recordar a bandas que tal vez se mantuvieron quizás en el underground del trabajo del rock nacional, cuando era muy difícil hacer rock acá en nuestro país. Incomprendidas y ellas... por algunos. Incomprendidas por algunos, absolutamente. Y una de ellas fue Electrodomésticos una de las bandas quizás más extrañas que ha pasado por la historia del rock chileno, más indefinibles, pero la verdad es que con una estética y con una apuesta que dejó la escoba. Yo creo que la fusión entre un tipo como Carlos Cabezas, que era, no era piloto de avión, sino que era radiocontrol de aviones en aeropuertos, y se juntan con los otros tipos que uno era diseñador gráfico y su tesis fue precisamente la presentación de uno de los discos con gráfica de fondo, y me acuerdo haber uno visto el, quizá uno de los primeros videos de Electrodoméstico el, del tema Yo la quería, y en ese minuto todas las grabaciones de los videos eran así como saliendo en la playa, como super hippie de la mano. Y estos tipos se mandan un video con unas fotos, digamos Con el link en la, en la boca ah, sí, sí. Con una estética absolutamente, sí. digamos Para la época, incomprendida Pero de un arte espectacular Bueno, así parte el Electrodoméstico, ¿cierto? Quizás en dos, dos tiempos distintos Obviamente a principios de los 80 Con Carlos Cabeza, ¿cierto? Con Silvio Paredes y con Ernesto Medina Todos ellos estudiantes de diseño en un principio Ligados al arte Y que se juntan y que deciden, bueno, hagamos música pues. Pero no tenían idea de música Así que se pusieron a tocar con equipos extraños, empezaron a mezclar secuencias y de ahí surge la primera etapa de electrodomésticos. Fíjate que ellos más bien cercanos al, digamos, al New Way británico quizás y al rock progresivo. Tomaban ruidos de la calle, tomaban voces graves básicamente. En el fondo tomaban el sonido urbano. Y eso se nota sobre todo en su primer disco, en el Viva Chile, ¿cierto? Y de hecho hay un compilado que está dando vueltas hoy día a propósito los dos primeros discos de, de la banda Electrodoméstico ellos empezaron a experimentar con cintas ¿ah? y básicamente cuando empiezan a experimentar con cinta y con distintos sonidos el grupo Electrodoméstico y bueno, su nombre viene de ahí, va a pescar todas estas cosas raras que sonaban y poder hacer música con secuencias, con sintetizadores en una época donde trabajaban incluso con maquinaria de carácter análogo o sea, era una cosa absolutamente impensada en ese minuto, mientras había bandas que sonaban con bajos cumbieros que con guitarras ah y cantaban, digamos, como el pop de, no sé, una mala imitación de The Police. Bueno, en el electrodomésticos era la otra vía absolutamente alternativa. La buena canción que, que comentábamos recién, que era el, el Yo la Quería, inspirada en el filme El Chacal de Nahuel Toro. ¿eh? Esa canción ah, y Yo tú. la Quería así. Y en donde cabezas Carlos Cabezas, el vocalista, imitaba el testimonio del culpable de un crimen pasional. Y el tema dio pie para uno de los primeros y mejores videoclips grabados en Chile firmados nada menos que por Pepe Maldonado su innovador trabajo le regaló al grupo una nada despreciable séquito de seguidores, ansiosos por asistir a cada una de las presentaciones en vivo, que realmente eran presentaciones para la época absolutamente increíbles, armadas, digamos, yo me acuerdo que electrométrico en un minuto fue a ver una presentación de ellos, yo era muy chico, Y los tipos llegaban 4 o 5 horas antes A armar todo el escenario La escenografía, todo el trabajo de Tramoya Y había una estética bastante particular O sea, había una preocupación que ninguna banda En ese minuto la tenía al menos presente Pioneros grupos, tal vez en Chile Absolutamente pioneros en ese sentido Los otros grupos mientras llegaban y se instalaban a tocar Electrodomésticos preparada, toda una puesta en, en vivo, que es lo que se agradece cuando uno va a ver una banda, claro, obviamente, su segunda publicación Carrera de Éxitos en, del año 87, refuerza la presencia de Cabezas como un cantante, cierto y ahí aparece el, el single El frío misterio, que es quizá uno de los temas más conocidos de Electrodomésticos ¿ah? y también por supuesto los vamos a escuchar dentro un ratito más, y ellos por supuesto tienen una segunda vuelta con la, este disco titulado, una nueva canción chilena, donde ah, participa claro, cierto, sí. eh, también eh, el cutiaste, entre otros Gabriel Inglanzón y por ahí se juntan en una banda los mismos Claro, eh, venían trabajando con los mismos, pues con Carlos Cabeza Exactamente, y así que una, eh, sí. unos trabajos ahí paralelos Pero en el fondo eh, la, el sello de Carlos Cabeza y Electrodomésticos se mantuvo siempre Así que no te vamos a comentar más de Electrodomésticos Preferimos escuchar uh -huh. un par de esos temas de los años 80 Para que ojalá los puedas pinchar en internet, por supuesto están los links Esto es Electrodomésticos, en esto que fue La historia del rock chileno con la primera banda de esta década de los 80 por acá por Sudamérica Rock. Tengan todos ustedes muy buenas tardes En primer lugar, deseo expresarles Que es totalmente ajeno a mi voluntad El molestarles, el incomodarlas O el perturbarles Anteriormente dicho por el suscrito Solicito Vuestra infinita carità L'immenso cariño del pueblo chileno Ha sido necessitado Les depare toda clase de felicitantes Y caigan sobre ustedes Todas las bendiciones del Creador ¡Oh! Asimismo como también Para el respetable señor Conductor ten go proña importante en nuestra vida Volvemos entonces a esto que es Sudamérica Rock acá por Radio Casablanca 100.7 FM. Y en nuestra última sección del programa Solistas, po, a quienes le hemos dado un espacio importante también con mucha presencia femenina y hoy día con un personaje del rock chileno. El mítico, el mítico Florecita mm -hmm. Motuda, quien se presenta hoy día como Flor y su familia Motuda. Así es. Así, y estuvieron en el último Rocódromo de Valparaíso ¿Estuviste en el Rocódromo, Emilio? Sí, po. tuviste ahí sí, presencia Sí, pues, tuvimos ahí presencia Como un programa 9 Hertz ¿Tuviste sí. la oportunidad de ver a Flor Motuda? Sí, pues. hablamos con Flor Motuda Y nos explicaba eh, el por qué Comenzar a trabajar con su familia Vamos a contar que en la entrevista Que él nos dio Él nos explicaba que los Chinchos Piedra Querían hacerle un homenaje Un disco homenaje a Florcita Motuda Y Florcita Motuda Le dijo, no Nespués, yo no quiero homenajes, yo no estoy muerto Así que voy a agarrar a mi familia, los voy a tomar Y nos vamos a salir de gira tocando las canciones de Florcita Motuda Y así es como nace la familia Motuda Con quienes están tocando ahora Y me parece que ya se viene un disco también Se viene un disco de Dios Y sí. bueno, y haciendo un poco de historia Ya comentamos en algún momento acá de Sudamérica Rock En las década de los 60 con los Sonys Banda que fue integrada por Flor Motuda Después en el año 77 Flor Motuda se presenta por primera vez En el Festival de Viña del Mar Ya llamando la atención por sus estrafalarias presentaciones sí. Y por sus letras un poco extrañas, digamos De puro aburrido se puso creativo en, Así eran los títulos que para ese minuto digamos Eran toda una locura en nuestro país eh, Pero uno de los grandes temas, gente ¿eh? hay ah, que, sí, decir, no, Un lindo no. tema de, de, de Flor Motuda, hay, hay que decirlo Fíjate que un año más tarde ganó el Festival Oti con su canción Pobrecito Mortal, por supuesto en el 78. Si quieres ver menos televisión descubrirás que aburrido estarás por la tarde. Unos <risa> tremendos <risa> títulos y <risa> la verdad es que era bastante incomprensible. Pero bueno, y en el 98 recibe un nuevo galardón Otis con su canción Fin de Siglo. Ah, y donde esto queda con la fila armónica. Exactamente, ah, sí. sí. Así Bien, que, que la <risas> verdad es que Flor Motuda se ha logrado consolidar como todo un personaje. Bandas que han querido tributarlo, como tú decías, recreando algunos de sus temas. Y la verdad es que no deja de ser un personaje y por supuesto debía estar presente en esta nuestra sección solistas por acá por Sudamérica Rock. Así que vamos a escuchar algo de Flor Motuda. Me parece pues sin lugar a dudas eh, uno de los grandes del rock nacional, así que, nada, pues los dejamos con Florcito Motúa. Vamos a escuchar algo de Flor Motúa y ya volvemos con el cierre de nuestro programa por hoy en esto que es Sudamérica Rock. <risa> Y no puedes avanzar. Mejor corro, yo me voy. Mejor corro, me voy. Yo me voy de país. Mejor eh, Me corro, yo me voy. Yo me voy de país. Si vives en un país como la mierda, no te respetas si eres diferente. Si tu apellido no es Maldonado y Becker. Si de esta comunidad Si Entonces, cerrando este programa de hoy Acá por Sudamérica Rock Y en nuestros comentarios al cierre cierto Con Juan en los controles Preguntándole a Emilio ¿Qué tiene que declarar el maestro Al final de nuestro programa de hoy De lleno en la década de los 80? ¿Qué novedades nos tiene para más adelante? Bueno, tenemos que declarar que siga la revolución <risa> <risa> Que siga la revolución sí, Que no pare Autogestión eh, Y en cuanto a discos eh, vamos, a, vamos a estar hablando en las próximas semanas Del nuevo EP de Jimmy Nelson Está ah, bien, bien, bien También de Umbría de Calafate Una banda de, de, de nuestra, la quinta región De nuestra región Sí, sí Claro eh, Que nos viene que van a sacar ya su tercer disco Vamos a estar con lo nuevo de gangas Que es Luz Y vamos a estar también con lo nuevo de Sinergia Que se estrena a finales de mayo Que el disco se va a llamar eh, El Imperio de la Estupidez <risa> <risa> Ya Ya Típico de sinergia. Don Rorro, ahí que estuve leyendo alguna entrevista donde decía que se dejó bigotito y nadie lo reconocía a Don Rorro, así que estaba feliz de pasar inadvertido por las calles de Santiago. qué bueno Todo lo que estamos nombrando, eh, ustedes pueden escuchar adelantos porque ya están en las páginas web de cada uno de los Space, para que se puedan meter también con una harta música nacional, así que eso vamos a estar eh, presentando en el programa genial pues bien por Jimmy Nelson sí. entonces por un bien Calafate Bordegañas por sinergia Borguíso y todas las bandas que vamos a estar comentando de aquí en adelante cierto en la voz de Emilio mi nombre es Nacho Albornoz cerrado Pero antes entonces... pero antes pero antes no nos podemos ir sin recordarle a la gente señores que se tienen que meter al Facebook uy sí, sí sí sí para sí. todas las bandas desde Casablanca que quieran eh, venir a promocionar eh, sus discos o, o lo que estén haciendo ahora eh, envíanos escríbanos al Facebook que es eh, Sudamérica Rock Casablanca Sudamérica Rock yo todavía no me acuerdo el nombre del Bueno, escríbanos y ahí concretamos la, la cita para que puedan venir al programa y ahí conversamos, tiramos la talla, así que todo entre trinos. Unanse al Facebook Y aprovechen los espacios, súper importante ¿eh? Y a los que están haciendo música independiente Los felicitamos porque lo independiente sigue siendo decente En esto que es Sudamérica Rock Métanse al blog, métanse al blog Así es, y pinchen nuestros programas anteriores El recuento y lo que viene, por supuesto De lleno en la década de los 80 En este tránsito por el rock chileno y sudamericano Esto ha sido Sudamérica Rock por hoy Nos vemos, chaolín Chau Send me